Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre por Farco Satelital. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y estoy acompañada en esta noche tan especial por Alejandro Prada, el profesor de comunicación de la MEM número 3 del Distrito Escolar 19. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Antonella? Un gusto estar acá en el programa... Vamos a contarles a todas las personas que nos están escuchando que este programa se está grabando desde el estudio de radio del EMEM número 3 del Distrito Escolar 19, profesor Carlos Genizo, con lo cual es un programa muy especial, porque cambiamos de espacio. Acá los chicos y las chicas de la escuela cuentan con un estudio de radio. ¿Por qué? Porque es un secundario con orientación en comunicación. Así que, bueno, vinimos a, a utilizarlo y a grabar esta emisión de hora libre por Farco satelital Y, bueno, estamos acompañadas. ¿Por quién estamos acompañadas, Ale? Acá nos acompaña eh, Quinto Séptima. Eh, estamos todos reunidos en el estudio, si eso es posible. Eh, y todos tienen, están acá porque tienen ganas de participar, de, de compartir y conversar. Y en principio de todo presentarnos, ¿no? Así que podemos cada uno eh, hacerlo. Mi nombre es Estrada Ariel. Yo soy Ángela. Romero Solange. Cuevas Ailen. Vanessa verjano Talía Adrián. Matías Silvero. Te tenés que acercar un poco. Mi nombre es Raúl. Muy bien, todos presentados. Bueno, les contamos a, a los oyentes y las oyentes que acá... Surgió un imprevisto, por eso está desprolijidad Un compañero pobre agarró un ataque de tos Lo cual en la radio es lo peor que te puede pasar Que te agarre un ataque de tos Y muy amablemente se retiró del estudio Pero como somos tantos adentro del estudio Se complicó un poquito Y acá bueno, tratamos de pilotearla eh, lo mejor posible Acá se presentaron todos Son alumnos y alumnas de quinto o séptima del turno Vespertino. Y le vamos a contar a la audiencia que durante todo este año estuvimos trabajando en un proyecto muy especial. ¿Alguno o alguna de ustedes me quiere contar qué es lo que estuvimos haciendo en el taller de radio? Chicos, pueden pueden hacerlo, estamos en confianza. Eh, sucede muchas veces que eh, hay una inhibición cuando tenemos que enfrentar un micrófono. Pero, digamos, somos todos... este Eh, estoy, hablamos, eh, discutimos en, en el aula Pero cuando estamos en estudio de radio Parece que como que no nos salen las palabras Así que doy lugar para que nos cuen, eh, para que compartamos Qué es lo que estuvimos trabajando durante este año Estuvimos investigando sobre el colegio ¿Por qué razón estuvieron investigando sobre el colegio? Porque cumple años ¿Alguien sabe cuántos años cumple? 20 ¿Cómo? Ahí cerca del micrófono 20. Tengamos 20 años, muy bien. Tengamos en cuenta que estamos en radio y si hablamos y no hablamos cerca del micrófono, no se va a escuchar nada. Bien. Este año entonces la escuela cumplió 20 años de vida. Con lo cual estuvimos haciendo una investigación acerca de lo que fue su historia. ¿Y de dónde sacaron el material para investigar? ¿Se acuerdan? En un libro. En un libro. Sí. Un libro que nos prestó la vicedirectora. Podemos decir el nombre de la vice, eh, Viviana Ferraro, vice-directora eh, vice del turno vespertino de la Escuela Carlos Geniza. ¿Alguna otra fuente de, de información? Hicimos entrevistas. Bien, un libro, entrevistas. ¿A quiénes les hicieron entrevistas? A los profesores. ¿Qué profesores? Contemos, contemos un poco. Olvídense de que nosotros somos sus profes y que sabemos todo lo que hicieron. Vamos a pensar que estamos contándole esto a personas que no saben acerca de nuestro trabajo. ¿A qué profesores le hicimos? A al... nuestros profesores que nos dan clases a nosotros. ¿A todos? Sí. Les ¿Hicieron entrevistas? Sí. O a, a el... casi todos. Muy bien. ¿Y con qué criterio los eligieron? Porque eran los que estaban más hace más tiempo acá Son los que Los profes históricos, ¿no? Que quizás son los que pueden aportar más información Muy bien Y Previo a hacer estas entrevistas ¿Cómo, cómo fue el trabajo? Tuvieron que hacer una guía de preguntas Me imagino Sí, nos juntamos todos nosotros Y inventamos las preguntas Que teníamos que hacer a los profesores Perfecto Y una vez hechas la, el cuestionario, ahí sí, se acercaron a los profes y le hicieron la entrevista. Sí. ¿En dónde la grabaron la entrevista? Con los celulares. Bien. O acá también. Acá en el estudio de la escuela. Perfecto. ¿Y se acuerdan de qué cosas importantes, qué información importante le aportaron esas entrevistas? Algo que ustedes no sabían algún tipo de información en especial tuvimos eh, yo no lo voy a decir me, me encantaría que lo dijesen los chicos pero bueno se acuerdan que hemos eh, trabajado los las características específicas del, del turno vespertino eh, que bueno con la cual damos compartimos eh, a diario y bueno que todos queríamos saber ustedes querían saber de cómo habían surgido y por qué no esas características específicas de nuestro turno que eh, tenemos eh, el comedor, eh, un jardín para las alumnas madres y la combi. O sea, son cosas que caracterizan a esta escuela, ¿no? Sí. Que no todas las escuelas lo tienen. Bueno, vamos a hacer una cosa para distendernos un poco. Ahí nosotros seleccionamos eh, algunos fragmentos de las entrevistas que hicimos. Vamos a escuchar... La primera de ellas, que es la entrevista a Viviana Ferraro. Recordemos quién es Viviana Ferraro. Nuestra vice-directora. Muy bien, la vice-directora del turno vespertino. Vamos a escucharla y después seguimos acá charlando un poquito eh, con más hora libre. Bueno, habría que comparar eh, por ahí con escuelas de la misma área, por ejemplo. no Porque uno trabaja en distintas áreas. Yo trabajo en técnica, trabajo en artística, en CBO. Es una escuela muy particular por el compromiso, por el desgaste, eh, pero es muy rica en desafíos. Y eso eh, al que le interesa eh, aprender, uno tiene la, eh, digamos, la actitud de aprender junto con los alumnos, ¿no?, Eh, pero eso es una, un defecto que hay en la formación docente nos enseñaron a que nosotros sabíamos todo o más o menos toda la verdad y poca poca posibilidad de, de que el alumno nos enseñe muchas cosas y esta escuela y este barrio enseña mucho porque bueno nosotros pertenecemos a otro contexto pero bueno es muy enriquecedor saber este la vida en la villa, la vida circundando la escuela, la zona sur. Hay muchas diferencias, sí, pero también aporta muchas cosas que en otras escuelas no, no se da. Bueno, gracias Viviana por dar unos minutitos de tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes chicos.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 acá con más Hora Libre por Farco Satelital. Estamos transmitiendo desde el estudio de radio de la MEM número 3 del Distrito Escolar 19 y le contamos a toda la audiencia que puede encontrar nuestros programas en el sitio web de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar Si no se puede contactar a través del correo electrónico que es horalibre.programarec.com.ar Y si quiere bajar alguna foto o acceder a algún tipo de imagen acerca de nuestros talleres y de, lo, de los programas de radio, puede ingresar al Facebook que es Programa Rec Todo Junto. También en la página de Farco se suben cada una de las transmisiones de hora libre. La página de Farco es www.farco.org.ar. Y ahora Alejandro te pido que me ayudes a comentarle a la, aud a la audiencia cuáles son las radios que nos retransmiten fm la nueva en formosa capital fm raíces en la plata buenos aires fm la posta en partido de moreno provincia de buenos aires radio comunidad en villa luano en ciudad de buenos aires radio la milagrosa se encuentra en ciudad oculta también en la ciudad de buenos aires radio luna azul en humhuaca jujuy radio el aguilar en la comunidad del aguilar en jujuy FM Educativa 92.3, en el Río Gallegos Santa Cruz, FM La Chicharra 88.7, en Goya Corrientes, FM Raco 88.9, en la localidad de Raco en Tucumán, FM El Zorzal 88.9, en Zapala Neuquén, Radio Cultura de Santa Fe, en lo, lo pueden escuchar en radioculturasantafe.wordpress.com Muy bien, hecho estos anuncios formales, vamos a seguir hablando del tema que nos compete el día de la fecha, que es la historia del M3, en conmemoración de su vigésimo aniversario. Y veníamos de escuchar una entrevista que le hicieron los alumnos y las alumnas de quinto-séptima, a Viviana Ferraro, que es la vice-directora del turno vespertino. Eh, ¿Alguno o algunos de los que está acá presentes en el estudio fue el encargado de hacer la entrevista? ¿Quién la hizo? ¿Se acuerdan? No está acá, creo que fue... Ariel. Ariel, Ariel el pequeño. Tenemos dos Ariel en el curso, así que uno más grande y otro más pequeño, pero hoy no vino. Bueno, Viviana ahí nos contaba... ¿Cuáles son las características que diferencian a esta escuela con respecto al resto? ¿Cuáles piensan que son ustedes esas características? Vos, Ángela, fuiste a otro colegio anteriormente, ¿no? Antes de venir a esta escuela. Eh, sí, yo había ido a, a otro colegio. ¿Y qué diferencias notas que hay entre ese colegio al que fuiste y este? Y la, la diferencia es mucha. El compañerismo... Eh, de parte de los profesores, tanto con los alumnos, es todo mucho más eh, más tranquilo y todos nos ayudamos entre nosotros. En cambio allá era todo diferente. Eh, me imagino que habrás encontrado nuevas amistades también y nuevas personas a las que te llevarás en tu corazón, porque bueno, ya están por terminar quinto año. Sí, así es. Acá, desde que desde que vine acá, pude generar vínculos eh, de amistad. La verdad que es muy bueno el colegio este. ¿Y vos, Vanessa, fuiste a algún otro colegio o directamente eh, arrancaste acá? Sí, también empecé en otro colegio. ¿En qué colegio? Fernando Fader. Fernando Fader. ¿Y en qué año te cambiaste este colegio? En segundo. ¿Eligiste cambiarte este colegio o no. cómo fue eso? En realidad fue como un castigo, no quería venir acá, repetí. Entonces mamá de obligación me mandó acá. ¿Por qué era un castigo <ríe> venir a esta escuela? y Porque tenía miedo, mi, tenía miedo de tener peleas acá, pero no, la verdad que no, nada que ver. ¿Tuviste otra experiencia? Sí. ¿Qué experiencia? ¿Querés contarnos? Conocí a muchas personas, eh, los profesores son buenísimos te ayudan. Eh, muchas amigas tengo ahora y conocía muchas personas. Bueno, qué suerte que tu mamá te castigó entonces sí. mandándote a este colegio. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de las experiencias que cada una y cada una tuvo en su paso por esta escuela, ¿no es cierto, Vale? Sí, y lo que uno a veces se da cuenta al escuchar a los eh, a los chicos, chicas es que Eh, muchas veces como en el caso de Vanessa que, que, que nos contó eh, hay existen prejuicios existen prejuicios claramente acerca de eh, cómo es concurrir a nuestro colegio cómo uno lo puede sobrellevar la, el día a día sin embargo eh, nada que ver y que uno acá es un ambiente de, de trabajo hay compañía tal cual como le, le pasa a, a Vanessa que dice es eso de muchos amigos eh, acá pasa una también a nivel profesional, hay colegas que uno puede hablar y se siente muy cómodo, ¿no? compartiendo la, la vida. Uno hace, trabaja, pero también comparte la vida y, y eso a veces este por más que uno lo cuente y lo repita en diferentes ámbitos como acá, Antonela, contándote en el estudio de radio, eh, es difícil derribar esos prejuicios que bueno, hay que insistir. Este el, el colegio es eh, Tiene sus es un colegio enorme tiene un estudio de radio tiene estudio de sala de computación eh, tiene capacidad para desarrollar muchos proyectos y bueno y lo que intentamos de acá es eh, tratar de que se ozcan nos conozcan para poder este poder explotar todas las potencialidades que tenemos acá muy bien. Vamos a seguir escuchando entonces también el testimonio de otros profesores que los chicos pudieron recopilar a partir de una entrevista. En este caso vamos eh, a escuchar un fragmento de la entrevista a Juan. ¿Quién nos cuenta quién es Juan? Un profesor de lengua. ¿Lo tuvieron desde primer año? Sí. Sí. Segundo, acá se hacen señas Se hacen señas. Yo voy a describir todos los movimientos de acá dentro del estudio Porque tienen todos mucha vergüenza Entonces, mientras van sucediendo cosas Yo se los describo para que aquellos que y aquellas que nos están escuchando Se imaginen qué está pasando acá Vamos a escuchar entonces este fragmento de la entrevista Y seguimos con más Hora Libre ¿Qué características nota que tiene esta escuela a comparación de otras? No, claro, cada escuela tiene distintas características, tiene sus particularidades. Yo creo que esto que hablábamos recién del tema de las alumnas madres, por ejemplo, es una particularidad este, que tiene esta escuela, que no es que no la tengan otras, pero por ahí, este, por lo menos en el turno de es como más marcado. Después me parece que es una escuela... este que trata la idea, digamos, es este, ser una escuela inclusiva donde se les pueda dar lugar a, a que todos los chicos puedan este, hacer su recorrido en la escuela secundaria. A veces se puede y a veces no. Sí, a veces este se hace el intento, hacemos el intento, digo en general, no es que solo los profesores, los profesores, los alumnos y lo logramos y a veces hay chicos que lamentablemente van quedando en el camino, o sea, van abandonando, van repitiendo este Así que me parece que esa es una, una característica después me parece que el turno espertino como es un turno más pequeño este nos conocemos más eh, hay una relación más este, estrecha si se quiere entre los alumnos y los profesores pero pero bueno yo creo que es básicamente algunas de las características son esas ¿Qué sé yo la escuela siempre tuvo un espíritu por lo menos eh, una búsqueda de, de ligarse al barrio de, de Este, ...de ser una escuela abierta... ...una escuela donde... Este, el, ...la comunidad pueda apropiarse... ...de alguna manera de... ...de la escuela... Este, ...seguramente... No, no, ...hay dificultades... ...no es fácil... ...pero bueno... ...acá con más hora libre... ...transmitiendo desde el estudio de la MEN3 del Distrito Escolar 19 acabamos de escuchar una entrevista realizada al profesor Juan recuérdeme el apellido eh, Juan Raño, profesor de lengua y literatura ¿qué nos contaba Juan? a ver si podemos recopilar un poco eh, su testimonio ¿qué nos decía? ¿lo pudieron escuchar? sobre el tema de las madres alumnas ¿se refería a eso? ¿por qué particularmente se refiere a eso? Por el tema del jardín. Muy bien, porque acá en la escuela funciona un jardín, ¿sí? En los dos turnos, en el de la mañana y en el de la tarde, y a la noche funciona una guardería exclusivamente para los alumnos y las alumnas eh, del turno despertino. ¿Alguna o alguno de ustedes envía a sus hijos a ese jardín? Sí, yo. Tengo una nena. ¿Y qué te parece que la escuela cuente... Eh, Con ese recurso, con ese servicio eh, ¿Cómo puedo explicarte? Ah. No, que la... Eh, está bueno porque, o sea Te quedas tranquila estudiando y Sabes que tu hija está ahí Aparte la puedes ir a ver Avisas al profesor que podés ir a, Si podés ir a ver a tu bebé y que Y los profesores te dejan Y cuando vienen las maestras También si pasa algo Los profesores te dejan salir Claro, podés seguir Estudiando ¿no? tranquila Y tenés a tu nena acá nomás Qué buenísimo, ¿no? Contar con eso Fue un... Fue un hay, que, hay que aclararlo Ya que surgió el tema Es que fue una iniciativa de, de Carlos Genizo no De las autoridades iniciales Que también De las personas que empezaron en el colegio ¿no? El tema de las algunas madres ¿no? uno Las chicas este, quedaban embarazadas Y abandonaban la escolaridad Entonces un... Eso era un factor eh, que preocupaba entonces y por eso se insistió para que se abriera una guardería que no es un insistimos también no es un colegio eh, que pertenezca al sistema eh, educativo sino que es una guardería que es específica para las alumnas madres del de turno a de noche que puedan venir a estudiar mientras sus hijos están en ahí así que eso es una, es un programa que tiene su Digamos, eh, se insistió durante mucho tiempo en el colegio que tiene su, su éxito y hace que las algunas madres no pierdan la escolaría y logran recibirse algo que vos eh, nombraste fue a Carlos Genizo y es importante contarle a la audiencia quién era Carlos Genizo quién era, chicas, Carlos Genizo qué podemos contarle a, a los oyentes que era un profesor del colegio también era un profesor muy significativo de esta escuela, ¿no? Y imagínense a, a qué punto era muy significativo que hoy la escuela tiene su nombre, ¿sí? Nosotros estuvimos también investigando acerca de su historia y en otra emisión de Hora Libre eh, pudimos contar como más pormenorizadamente eh, su biografía. Bien, ¿les parece que escuchemos eh, la última entrevista que es la que le hicieron a la profesora Nelida? Sí. ¿Quién es Nelida? Contemos un Tengo poquito. Una profesora de matemática. Venga, más cerca. Una profesora de matemática. Muy bien. Una profesora de matemática. También muy querida por ustedes, ¿no, Gian? Sí. Vamos a escuchar entonces a Nelida y seguimos con más Hora Libre. ¿Qué características notás que tiene esta escuela a comparación de otras? Bueno, esta escuela es, es, es distinta porque tiene un trato entre los docentes y los estudiantes, más familiar. No nos conocemos más. Será también porque trabajo, yo trabajo en el turno vespertino, que el turno tiene nada más que cinco, cinco aulas, cinco cursos. Y los profesores no somos tantos, sino que, por ejemplo, yo estoy en primero, segundo, en cuarto y en quinto. Y entonces ya tengo un trato más familiar, porque los conozco más, Ellos también me conocen a mí. Creo que, por ejemplo, hay otros profesores que también tienen primero segundo, son referentes de la escuela, entonces tienen más horas en la escuela. Y los profesores que pasamos por esta escuela en el turno vespertino tenemos esta particularidad de tener muchas horas en un mismo turno. Y eso hace que conozcamos más a nuestros estudiantes. Bueno, profe, muchas gracias. ¿eh? No, por nada. Seguimos con Más Hora Libre, estábamos escuchando a la profesora Nélida y mientras escuchábamos su entrevista, acá los alumnos y las alumnas de ella comentaban bueno que es una persona muy significativa y acá nos movemos y hay río de silla, pero bueno, sepan comprender eh, que estamos eh, estrenando el estudio que por lo general lo usamos para grabar y hoy estamos haciendo un programa con lo cual es todo diferente. Jean, vos me estabas contando recién algo acerca de nelida quién es nelida o qué significa nelda para vos nelida es una profesora es la profesora de, de matemática es una profesora que eh, bueno es buena nos ayuda ayuda a los que no, no, no lo, lo que le faltó lo, lo que no saben tipo el tema tiene paciencia para explicar y ayuda en lo que puede es una característica de muchos profesores acá de la escuela, ¿no? Sí, pero no solo te ayuda en matemática, ayudan en todo. En todo lo que ella puede, puede ayudar. Esto que hablaba recién ella también, ¿no? Que hay un trato también más familiar entre los profesores y los alumnos. También contribuye, eh, como decía ella, también lo mencionaba el profesor Raño, eh, somos eh, el turno mañana y turno tarde poseen eh, dos orientaciones, ¿no? Una es comunicación y otra economía. el turno de nosotros poseemos una sola orientación que es comunicación, por lo tanto son menos cursos eh, y, bueno, por ende los profesores también. Entonces desarrollamos eh, un, una comunidad eh, en base, por supuesto, ¿no? a los horarios de cada uno, pero con los alumnos ya tenemos una una, más, una aproximación, una mayor cercanía y, bueno, eso permite tener otro tipo de conversaciones que, que, que nos enriquecen, que les sirven a ellos Y nos enriquecen a nosotros Totalmente, otro tipo de acompañamiento Que no deja de estar relacionado Con lo pedagógico eh, Pero que también contempla Que a los alumnos y a las alumnas Le ocurren otras cosas también Vamos a hacer un corte eh, Para distendernos aún más Y organizar un poco esta mesa Y para eso tenemos preparada una canción ¿No siento, Vane? Sí, nunca quise de Intoxicados La escuchamos un que aquí tanto a nadie com es que a por és can ja só dudat.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 Destruir hay que hacerlo. Destoyar orgullosas de tenerse romper. La cabeza contra la pared sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común ni hace tiempo yo de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. porque tanto te que quiero siempre una marca tuya llevará mi corazón disculpa si te parece raro pero comparto la ...más hora libre... ...por Farco Satellital... ...desde el estudio de la MEM número 3... ...del Distrito Escolar 19... ...no voy a dejar de contarles esto... ...que estamos en la MEM número 3... ...¿sí?... ...y que bueno, los chicos y las chicas... ...querían usar su estudio para grabar un programa de radio... ...y acá lo estamos haciendo... ...sepan entender... ...todas las cuestiones eh, organizativas... ...y por ahí, las desproligidades que se van dando... ...pero bueno... Eh, ...es como nos está saliendo el programa... ¿Y cómo la están pasando? Bien Con muchos nervios ah. Con muchos nervios Por allá Ángela Ansiedad podría ser ¿no? Ansiedad Solange También ¿También qué? todo juntos Todos juntos ¿no? todo junto, por... la, la verdad que, digamos El ambiente ya está más distendido Por suerte O sea suerte. Eh, Digamos, eso es lo del objetivo y, y bueno O sea En el corte tuvimos Surgieron algunas cosas graciosas Así que ya Estamos para quedarnos dos horas más Bueno, no, bueno tampoco, 3, no, no. <risas> Hacemos trasnoche en la EMEM ¿Vos, Jan, cómo la estás pasando? Yeah. Bueno, está bien De a poquito yes. Seguro que cuando estemos por terminar Ya nos vamos a, a relajar todos Nadie va a querer irse, te digo Yo, que yo, yo me quedo lo mismo. Bueno, este es el bloque eh, Como más, no sé si sí sentimental Pero por ahí nostálgico Porque vamos a hablar un poco De las experiencias personales de los chicos y las chicas de quinto-séptima en su paso por la escuela. Tenemos algunas experiencias que fueron grabadas y otras que vamos a reponer acá en vivo. ¿Qué les parece si comenzamos por escuchar la experiencia de Juana que nos cuenta cómo fue su paso por esta escuela? Me llamo Juana. Para mí la m representa un colegio diferente al que yo iba antes. Por ejemplo, en las diferentes materias como periodismo, comunicación, entre otras. Otra diferencia es que en este colegio hay un comedor para todos, en el que a veces comen chicos de afuera, que no comen en sus casas. También hay un jardín para las madres adolescentes. Me cambié de colegio y me escribí en este porque me queda más cerca de mi casa. Cuando ingresé me reencontré con personas que ya conocía. También conocí a otras nuevas, chicos y chicas muy diferentes a los del otro colegio. Y me fui haciendo amigos. Venimos acá con Hora Libre, acabamos de escuchar el testimonio de Juana que nos contaba eh, cómo fue su experiencia acá por la EMEM 3. ¿Quién nos quiere ahora contar acerca de su trayectoria por esta escuela? Y te miro a vos, Vanessa verjano ¿Nos contás? Bueno, <risa> empecé en segundo año, en el 2003... Al principio no quería ir a este colegio, pero mi mamá me, me obligó a venir. Por dentro mío decía que iba a hacer peleas, discusiones, cualquier cosa. Pero la verdad, la verdad que nada que ver. Juzgué mal al colegio. Conocí a gente increíble que me llevo siempre en mi corazón. Profesores que me enseñaron más que la materia. Que me apoyaron... <risa> que me apoyaron y me veían y veía que apoyaban mucho a los alumnos que tenían más confianza fui conociendo a los chicos me encaníé mucho más con todos esos recreos riéndonos de todo y jugando a las cartas se integró una chica y vi como esa persona especial para mí trajo a otra, a otra personita especial. Fue hermoso ver y compartir eso eso con ella. Después después apareció otra chica que la conocí de, desde chiquita y que ahora puedo compartir de grande. Me llevo una gran experiencia y siempre esas personas siempre van a estar en mi corazón. Muy bien, muchas gracias. Hay como nervios, risas, se me hacen las que lloran. Vamos a escuchar ahora la experiencia de Solange, que huyó del estudio porque no se quiere escuchar. Pero yo sé que en algún lugar recóndito de la M3 nos va a estar escuchando. Escuchamos entonces lo que nos dice Solange. Hola, soy Solange de quinta o séptima. Tengo 21 años y estudio en la M3, que está en Bajo Flores, en Agustín de Beria. Yo soy lo que soy y no soy lo que ve yo soy mi futuro y soy mi ayer. En el colegio estoy desde el 2008, dejé dos años porque tengo un hijo, se llama Milán. Por suerte me dieron la oportunidad de aceptarme de nuevo y poder terminar. En tercer año fuimos de campamento a Tandil, la primera vez que nuestro curso salió de excursión, la pasamos buenísimo. También hice un poco de teatro complicado pero nada trataba de avanzar hoy por suerte ya estoy en quinto año terminando muy buen colegio se lo recomiendo a todos Te hablo de ese lugar donde su seguimos con más hora libre el estudio está descontrolado me hablan en el aire. Me hablan, me pisan, pero no cuando hay que hablar y opinar acerca de algo, todos tienen mucha vergüenza. ¿no? Pero acá, eh, durante la reproducción de, de los audios y las producciones que hicieron los chicos, hablan todos. ¿Qué está pasando? ¿Estamos con vergüenza o ya nos distendimos un poco? No, estamos, eh, incluso el profesor... De, está, el profesor el, tremendo. No, está, un ambiente de confianza producto de bueno, del trabajo anual. Y si bien estamos orgullosos de lo que hemos hecho eh, Estoy orgulloso de lo que hayan, han hecho las, las chicas, los chicos con Al contar, al, al realizar la, la, la historia del colegio Al contar su experiencia con respecto a la institución eh, Es algo, sí, eh, fue bastante trabajo Y sí, por, su, por supuesto que uno está orgulloso de lo que ha alcanzado Entonces ahora, eh, bueno, surge, digamos, todas las la, la risas de la con, Producto de la confianza uno escuchando, eh escucha a Talia, escucha los, eh, hablar de la experiencia y uno eh, uno se da cuenta que el colegio aparte de un lugar donde uno va a aprender, eh, es un espacio donde se van a hacer eh, otro tipo de cosas, ¿no? Establecer vínculos, eh, hablar de otras cosas más que la materia en sí con los profesores, eh, compartir este, compartir como había dicho antes, este compartir de la vida, con todo lo que eso significa. Eh, decir cómo estás sí, No simplemente auto, automático no sé sí, Cómo estás Y bueno y uno escuchar al otro Entonces en la escuela Además de, de, de transmisión de conocimiento Cosa que ese, Eso se, se cumple Pero bueno, no es el objetivo único Hay otras cosas más para, para resaltar Sí, totalmente Ale, coincido Ángela, ¿vos qué tenés para contarnos Acerca de tu paso por esta escuela? Eh, yo ingresé a este colegio en el año 2014, pero no en el turno vespertino, sino que en el turno tarde. Eh, me cambié acá por temas personales, que no podía seguir concurriendo al colegio anterior, y era que me quedaba más cerca. Entonces vine en este colegio, y la verdad que estuvo bueno. Eh, y después, por cosa de la vida, eh, nuevamente me cambié al turno vespertino. Y la verdad que es muy bueno porque me cambié el turno de porque empecé a trabajar con diferente horario. Y la verdad que me, me da muchas posibilidades de estudiar y trabajar, que es muy bueno. La verdad que es buenísimo. Otro colegio no, no, no te lo hacen y te da mucha posibilidad. Los profesores te escuchan, sea, sea el problema que sea. Eh, nos dan consejos, nos, nos muestran ahora que terminamos el quinto año nos informan bastante de, lo, de, de los temas, de las universidades, de la facultad tipo de, de, de carrera que queremos seguir y la, la verdad que eso está muy bueno Bueno, me, me alegra saber que se llevan todas esas cosas de la escuela eso es muy importante y algo también que me parece importante destacar es Las posibilidades que habilita el turno vespertino, tanto para las alumnas o los alumnos padres y madres, como para aquellos o aquellas que trabajan, que de otra forma no podrían continuar con sus estudios. Vamos a seguir con la experiencia de Rocío, a ver qué tiene ella para contarnos en relación a su paso por la EMEM 3 del Distrito Escolar 19. hola mi nombre es rocío la vida un de pris de mi experiencia en lemen les puedo decir que al principio estaba un poco molesta con la idea de venir a este colegio pero fue el único que con la edad que tenía me recibía a la noche y es el que más cerca me queda de mi casa empecé en el año 2012 en primer año en mis primeros dos meses de clases no puedo negar que estaba un poco asustada. Me tocó un grupo donde se peleaban y gritaban a cada rato. Veía que los profesores no podían dar una clase sin tener que parar a cada minuto. En segundo año la cosa cambió. Me hice amigas, la verdad, muy queridas. Y me tocó un grupo unido, sin tanta pelea. Empecé a notar el trato de los profesores. Observaba que siempre estaban presentes y que si no entendías alguna cosa le podías preguntar y lo explicaban sin ningún problema las veces necesarias, en especial la profe Nerida. Hoy estando en quinto año hago una mirada al pasado y veo cómo fui creciendo, rodeada de gente muy linda, gente que se fue y gente que aún están. Y claro, en la nueva generación. La verdad me llevo muchos recuerdos y un par de amigas. Dicen que la secundaria es la mejor época que puedes vivir y de la cual te llevas amigos para siempre y la verdad que sí. Vane, Sofi, Ali, Kyle y Valen. Gracias por dejarme conocerlas. es un puñado de sueños y besos en la oscuridad. Encienden... Seguimos con más hora libre, estábamos escuchando a Rocío que nos relataba su experiencia en la MM3 y parece que Nélida encabeza el ranking de los profes más copados ¿eh? porque acá Rocío también destacaba eh, su, su actitud con respecto a ella esto que la nos acompaña y las acompaña no solo en lo que tiene que ver con lo curricular, con la materia sino también eh, en otros aspectos y eh, Vamos a escuchar ahora, también tenemos la experiencia de Sofía que también nos va a contar cómo fue su paso por esta escuela. Le escuchamos y seguimos. Me llamo Sofía. Entré a este colegio en cuarto año. Para mí fue un cambio muy grande porque venía de un colegio completamente distinto. Hoy en día, si me dan a elegir, no lo cambiaría. Volvería una y mil veces a este lugar. Está lleno de gente que vale la pena conocer y llevarla con uno, aunque no te vayas. Todo el tiempo está esa oportunidad de poder ser mejor si querés. Para mí, en lo personal, es un hermoso lugar, en donde ves pasar a madres adolescentes con inmensas ganas de seguir adelante y brindarles lo mejor de ellas a sus hijos. Era un pregunte, un no nos dimos nada mal, Continuamos con más hora libre y contanos Ale qué es lo que acabamos de escuchar el testimonio de quién? De Sofía. Eh, sí, o sea el, la, la convivencia diaria eh, Hace, provoca este tipo de, Como ocurre En cualquier este experiencia ¿no? Uno ingresa sin, sin saber con quién se van a encontrar O lleno de dudas Y luego, eh, por, ya sea por la propia personalidad Ya sea por la circunstancia O la naturaleza Del aula, de quienes integran el, el, el, el espacio que uno eh, Quiere asistir Bueno, se forjan estos lazos y luego se hace difícil desprenderse de eso. ¿no? Eso es lo que le agrega un plus a, a la escolaridad. ¿Sí? Entendía, no insisto con esto, no simplemente como simplemente un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino como algo más. no Tejemos relaciones humanas y, y también es un aprendizaje. Ailén, ¿vos qué tenés para contarnos acerca de tu experiencia acá en la escuela? Eh... Bueno, eh, yo estoy de desde el primer año Así que este es mi último año eh... ¿Qué puedo decirte? Lo mismo que hicieron todos mis compañeros La verdad que el colegio es muy bueno Los profesores, la paciencia que tienen ¿Te vas a extrañar? Sí ¿Y vos, Jean, querés comentarnos algo acerca de tu paso por esta escuela? A ver, yo, llegué, bueno, yo estaba en un colegio que era completamente distinto a este hábitos eh, diferentes y lo que me costó fue el, el cambio de turno yo estaba acostumbrada a la mañana o a la tarde pero llegué a la noche y la cosa fue distinta profesores distinto, compañero distinto comenzar de nuevo eh, y costó al principio costó porque no soy hablar mucho esto no soy un poco tímido Eh, pero a medida del, del tiempo, de, lo, de, de los compañeros, de los profesores, eh, pude abrirme paso a paso y llevarme a lo de este colegio, eh, llevarme experiencias, eh, conocer a gente que vale la pena conocer, y qué más te puedo decir, nada, lo que dijeron mis compañeros, nada más. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Tenemos por último eh, la experiencia de Thalía, que nos cuenta también Cómo fue su paso por la escuela Que en muchas cuestiones Coincide con el resto de los compañeros Pero también aporta eh, Su experiencia personal su, su interpretación personal Acerca de lo que fue eh, Pasar por esta escuela Vamos a escucharla y seguimos con más Hora Libre ah, Talía Me llamo Talía Maluma Yo ingresé a este colegio en el 2013, en segundo año. Este colegio es muy diferente a otros. Lo que a mí más me sorprendió es que en la m 3 hay un jardín incluido y también tiene un comedor. Y que el vínculo entre los profesores y los alumnos es muy bueno, cosa que en otras escuelas no es así. De costarme a ser amigo no me costó, porque soy amigable y no soy problemática. Y bueno, a mí me gustó este colegio más que otros. La experiencia más importante que tuve fue venir a este colegio estando embarazada. Fue una experiencia muy linda, venir al colegio con mi hija en brazos. Agradezco a la m por darme la posibilidad de seguir estudiando. Escuchamos a Talía, que eligió para la ocasión un tema de su propia autoría, que hizo con Maluma. Nosotros tenemos una estrella en el curso, que es Talía, y nos contaba cómo fue su paso por esta escuela y que ella vivió todo su embarazo en el medio de la secundaria, cómo la escuela la acompañó y le posibilitó seguir con sus estudios a la par de que cuidaba a su hija. ¿Qué les parece, si hacemos... Otro cortecito musical y nos distendemos un poco más. Todo sigue igual de viejas locas. todo sigue igual de viejas locas como para ambientar un poco esta noche y ahora llegó como el momento reflexivo ¿no? quinto año, noviembre se acerca a la finalización del ciclo lectivo ¿qué planes hay? ¿hay planes después de la secundaria? ¿alguien tiene pensado seguir estudiando algo? ¿dedicarse solo a trabajar? ¿Qué nos cuentan? A ver, empieza a acá franco Bueno, lo que yo tengo pensado, va, eh, me gusta también es cocinar. Yo quiero seguir la carrera de chef, porque a pesar de que es una buena profesión, también es una profesión, bueno, se o sea, lo en, en memoria de mi abuelo, que no lo tengo ya conmigo, que él era un gran chef, y, y nada, yo quiero poder llegar a ser como él y, y nada, enorgullecerlo en esté donde esté o sé sea que me están mirando desde acá y... y nada, hacerlo todo por él Bueno, qué bueno, Jan aparte seguro que tenés en los genes eso que heredaste de tu abuelo claro, claro, claro. y vas a ser un gran chef y aparte vos te dedicás al sonido ¿O no? contanos un poco de qué se trata eso Bueno, lo que yo hago es... Eh, trabajo con con mi familia en general eh, son infantiles eh, en la alteración del sonido quinceañeros, bautizos, el eh, fin de semana. Eh, y nada, es como, es un, no es un trabajo general, pero es un tipo para divertirte prácticamente. Y seguir con eso. Ambas cosas a la vez. Buenísimo. Ya saben todos los oyentes, si tienen un bautismo, un cumpleaños, un casamiento o tienen ganas de festejar algo, lo llaman acá a franco que... Me llena de sonido la velada. El resto, ¿qué planes tiene para la secundaria? Bueno, nosotras acá nos anotamos para ser maestra jardinera en un nosotras terciario. quiénes somos? Estamos en radio, no se olviden de eso. <risa> Nombres. Eh, Vanessa Berjano. Cuevas Ailén. Muy bien. ¿Dónde se anotaron? En un terciario para ser maestra jardinera. ¿En cuál se anotaron? En la normal 4. Ayana Coidy Riveravia. Buenísimo. O sea que van a seguir para maestras jardineras. Sí, y encima juntas. Qué bueno, mejor aún. Mejor aún, la van a pasar bien. ¿Por qué eligieron esta carrera? A mí me gusta estar con los chicos, me gusta jugar con ellos, me gusta. A mí me cambió la mentalidad cuando tenía cuando tu, cuando fui mamá, porque no no pensaba seguir esa Y de repente te encontraste... Sí, de con que... repente con eso, que quería seguir con esa carrera. Bueno, mira qué bueno, ¿no? La maternidad despierta un montón de cosas y a vos, en este caso, eh, lo que vas a seguir en el futuro. Sí. ¿Ángela? Yo no, no me anoté ningún terciario, ni no tengo nada pensado, pero pienso seguir trabajando el, el año que termine y ya el próximo año podría anotarme en lo, que, lo que yo quiera, que es derecho. Derecho. ¿En la UBA? ¿Pensaste estudiar Sí, en la UBA. Bueno, una carrera larga. Es larga, por eso es que está complicado. No, no, no, está, está no, bueno, no es ¿eh? tan fácil. No, no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero si es lo que te gusta, metele pilas. También tenemos algunas profesiones que va a seguir el resto del curso, que aprovechamos para saludarlos porque están dando vueltas por aquí. Está Roberto está algo eh ¿quién más Ariel. estaba? Estariel, están dando vueltas por la escuela, algunos huyeron. Solange, está Solange, <risa> Tatalia que hasta recién nos acompañó acá en el estudio. Están todos de una forma u otra participando de este programa, algunos por ahí los que o algunas, las que más se animan Eh, hablar, nos acompañan acá en el estudio pero el resto está fuera escuchándonos y muchos estaban hasta recién acompañando a Néstor en lo que es la operación técnica, en lo que es la musicalización de paso aprovechamos la ocasión para agradecerle a Néstor Cortés que es la persona que nos está operando hoy, la que se encarga de la producción de piso, y también para agradecerle al coordinador general del programa, que es Mariano Molina. Eh, ¿Qué otras carreras habían elegido? Teníamos a Roberto, que qué había elegido, Ale. Eh, te estaba optando entre dos áreas, entre, entre salud y construcción. Después Sofía. Quería también ser maestra jardinera. Se anotará con ustedes. Sí, somos cuatro chicas que nos anotamos en el mismo lugar para ser maestras jardinera. Perfecto. Luego, luego habíamos este Aldo nos había dicho que quería seguir eh, en química en la UBA o bueno, algo un poco distinto que es eh, seguir una carrera en el ejército. Muy bien. Luego Alicia quería ser eh, quiere ser policía. Bueno, y eh, bueno, ya era, hemos escuchado a acá a las chicas, a Vanessa, ...ahí y Ángela... ¿no? ...que la SIGA querían ser maestra jardinera... ...y Ángela había dicho eh, derecho... ...muy bien, está bueno tener... Ese, ...esos proyectos y esas metas... ...y pensar que... ...sin lugar a dudas que las van a poder... ...cumplir... ...siempre tener eso presente... ...y ya nos acercamos al final del programa... ...¿qué les pareció hacer radio?... ...ya estamos cerrando el año, no solo cierra el programa... ...sino que cierra el año, cierra el taller... ...terminan las clases... ...¿qué les pareció hacer radio?... Estuvo buenísimo, eh, al principio con miedo, vergüenza, nervios, pero bueno, al final pudimos. Nueva experiencia también que no jamás, eh, supongo que nadie, eh, fue tu, va, tuvo la oportunidad de poder tener este programa, este proyecto y con unos profesores tan buenos como ustedes. Y que nos tuvieron tanta paciencia detrás de nosotros, tratando de hacer las cosas. Y nada, acá estamos, haciendo el programa de radio, finalizando el año. Eh, más bien también te dan, te dan la oportunidad de, de escuchar tus opiniones, tus ideas, más que todo, y experimentar eh, qué es radio. Si querés seguir si quieres seguir esta carrera o si te da la idea de seguirla. Bueno, muy bien, y vos salés me encantó ya hace varios años que trabajamos juntos eh, antonela que el proyecto rec llega a la escuela carlos genizo eh, como siempre siempre lo eh, te he dicho no es un placer que, que sigas este, con ganas de concurrir acá al colegio y para hacer este taller y, y en particular este, este año me encantó la gente el, los, los chicos quienes integran el quinto séptima espertino gente toda de bien gente que interesante es fundamental eh, y como ya han, han escuchado algunos de ellos, los, los proyectos que poseen revelan la calidad de persona que son y y bueno uno, eso se transmite la calidad se transmite, no hace falta que uno diga soy bueno, uno ya lo demuestra así que estoy, si se puede hablar feliz Bueno, vale muchas gracias. Comparto eh, todo lo que dijiste. La verdad que fue una hermosa experiencia la que hemos compartido este año y la que venimos compartiendo desde años anteriores. Quiero felicitar a todo Quinto Séptima, a los que están acá adentro, a los que están afuera, porque todos de distintas formas eh, formaron parte de lo que es este programa de radio. Y gracias por el compromiso. A veces se dificulta por todas las cuestiones de las que hablando, llegar horario, venir a la escuela, porque son pibes y pibas que laburan, que tienen hijos, que tienen eh, otras problemáticas y otras ocupaciones aparte de venir a la escuela. Y la verdad, el sacrificio que ustedes se ponen a continuar eh, con la escuela secundaria, con miras a progresar y a seguir trabajando. Eh, Con un futuro mejor para todos ustedes Es digno de, de destacar Bueno, nos estamos por despedir Y comentanos, Vane Con qué tema musical Exclusivo para la ocasión Nos vamos a despedir Adiós de Gustavo Cerati Muy bien, entonces nosotros nos despedimos Nos decimos buenos días Buenas tardes, buenas noches Hasta la próxima emisión De Hora Libre por Farco Satellital la profunditat hasta que un dia no